Uy, uy, uy, oye, no hay más nada que buscar mi hermano, sobrepasando las 650 mil personas en Radio Escucha, ya tú sabes, a través de www.altorraya, Ahí tenían ya ahorita, ¿verdad? A y Mileno en entrevista, tenían nada más y nada menos que a Michael Superstar, ya tú sabes, junto a Dálmata, por aquí por Alto Calibre Show, y seguimos, ya tú sabes, transmitiendo desde aquí hacia Puerto Rico, y pasamos otra vez la línea 787, y nos llega, ya tú sabes, alguien de Ponce de Los Leones, nada más y nada menos que Yadiel, El Incomparable. Dímelo Yadiel, ¿qué es lo que hay ahí? Dímelo, todo bien papi, ya tú sabes, trabajando bien duro, el disco ya tú sabes, estamos número uno con los ciudadanos, estamos vendiendo mucho disco, este, vamos ahora a empezar otra vez con la promoción bien fuerte en febrero, ahora en febrero. El disco aquí en Puerto Rico, porque en Puerto Rico no se le ha dado mucha promoción, este... Pero como quiera estamos, ya tú sabes, siempre caliente. Ahora viene el tema de promoción también, a ver, la Vida. Entra aquí ahora en Puerto Rico. este Friquín está número uno en Los Ángeles, Chicago. Ya tú sabes, estamos dando en el mundo. y voy a estar en Jara. Este, no estaba haciendo discoteca aquí en Puerto Rico, pero voy a cogerla porque yo voy para el Y la gente me necesita ver ya en la discoteca otra vez. Y ya tú sabes... Estamos trabajando bien duro, este marzo salió un tema nuevo con Arcángel. este sale otro tema mío nuevo este, para las mujeres, para este es la disco, las mujeres que están copiadas con el alcohol, y eso es la verdad, me haciendo un montón de cosas. ya Yadiel, este, ¿verdad?, eh, lamentablemente pues tú fuiste una de las personas también víctimas de lo que es la piratería, este, al fin de cuentas, después que sale tu disco, ¿cómo te sientes? Te combino que te lo piratearan, este, no te combino, este, obviamente, tú sabes, porque uno como artista, pues, uno pierde venta cuando le piratean un disco a uno, pero este, el resultado, al fin y al cabo, hoy en día, ¿qué ha sido del disco de, de Yadiel Incomparable? Bueno, este, eh, a mí se me pirateó el disco mucho tiempo antes, por un error que hubo de la izquierda y todo eso, pero, pero como quiero saber Dios sabe que uno trabaja de corazón y me bendice, ¿entiendes? Dios sabe que yo trabajo de corazón y siempre me ha bendecido. Gracias a Dios, pues la verdad del disco va muy bien, a pesar de que nos piratearon. Y lo piratearon, pues, ¿entiendes? Porque la gente cuando, cuando te piratean el disco y te hacen esa maldad, es porque tú estás pegado, ¿entiendes? O sea, yo he visto gente que disco que otros recita, que lo sacan y la gente ni le dicen Eso decir, no está, pero cuando la piratean el disco a uno y todo el mundo está ahí con el disco de uno, entonces uno está pegado, ¿entiendes? compra el disco entiende, aporta porque porque la gente entiende también y a veces explica, hay, hay, hay, este, no, no todo el mundo, pero ahí a veces hay gente que crea conciencia y saben que nosotros pues, trabajamos duro para esto y que, y, y, y, y, y que este, esto come la familia de nosotros, ¿entiendes? Porque eso es poco trabajo, ¿entiendes? Nosotros no, como se dice acá nos jodemos, ¿entiendes? se hace así, ese es Por eso es que cuando uno tiene fanáticos de verdad, pues la gente es conciencia y compran el disco, Yo creo que esto ha sido más que bendecido porque, este, tú sabes, sin un disco antes que saliera el disco ya, ya estaba recorriendo prácticamente el mundo. Sale el disco, obviamente, pues terminas de recorrer el mundo. De, sin tener un disco en la carretera, solamente más que con temas por ahí, por el internet pirateado. Tú sabes, has grabado con los mejores artistas del género también, ha hecho featuring con los mejores artistas del género. O los artistas de género han hecho featuring contigo también. Este, tú sabes, que yo creo que están más que bendecidos. Seguro, seguro. Vienen un montón de cosas, como te estaba diciendo, el macho viene el y yo después Girl que ya salió. Pueden verlo en mi página, este. En, de MySpace, eh, donde uno creó justo a MySpace, justo Slash, que haría el incomparable, justo, que haría el, con Opa, que haría el incomparable después del de Slash. Eh, eh, voy a hacer el video en estos días que la, la vida, voy a hacer el video también con Alcángel, porque la canción que, que voy a hacer con Alcángel, que está hicimos, sale ahora en marzo, con hoy video, donde vamos, este el 2009, voy a estar, voy a trabajar mejor, en este desde el, el 2007, 2008, ahora el 2009, perdóname Esta canción de Arcángel ¿Viene para un EP? ¿Viene para un reload? ¿O solamente lo vas a sacar Solamente pues Para piratearlo Para el internet? ¿Qué es lo que hay Con esta canción? Este tema Este tema va a estar En el, en el, en el disco mío En el otro disco Que estoy haciendo también Que se, que se llama o Tsunami. Ok o Tsunami ya mismo También va a estar a la venta Estamos trabajando este Pero estoy haciéndolo Ya sabes Yo soy una persona Que trabajo Yo tengo sobre Sobre 200 y 300 temas Lo que pasa es que yo no Yo también me gusta dejar Cuando uno fuerte ahí rápido, ¿entiendes? La canción, se ¿Sí entiende? Yo tengo un montón de temas, yo me paso trabajando y estoy haciendo el disco Usuna, se llama. Y yo creo que te está dando resultado, ¿verdad? Porque este mundo pues siempre por ahí está pidiendo canciones tuyas. Este, y obviamente este, una de las canciones que están pidiendo por ahí, eh, pues no sé todavía cuál es el. el, el verdad cuál es el destino de la canción porque hay tantas versiones, ¿verdad? Obviamente pues se pirateó una canción, este no, es, este no es el tema de que voy a hablar, pero como se pirateó también una canción, este lo que era agresivo 3 que era ya este tu ya era Arcángel y J. King, y J. King. Y después pues cuando salió la canción Pues era J. King y, y Arcángel Pero también hay una canción Que son todos de Ponce Junto al Maestro Tempo Pero no sabemos a quién se queda Y quién se va Tú, tú has podido Has tenido la oportunidad De escucharla ahí Mira, Yo la escuché Yo, yo la escuché Esa canción a mí me la dieron Hace tiempo Para que yo hiciera Yo hiciera eh, la, la participación mía Pasó algunos problemas De que los productores Que estaban haciendo ese tema A veces estaban en Ponce Y yo cuando estaba acá me decía dale pues vamos a trabajar que estoy acá y él me decía estoy en Ponce entonces cuando yo estaba en Ponce y yo estaba acá se me pasaron, pasaron muchos problemas pero en estos días yo vi allá que uno ahora está produciendo ese tema y hablé con él y yo creo que yo voy a ser voy a estar participando en el tema de verdad porque después mi hermanito lo que pasa es que a veces uno tiene no entiende a veces Mucha gente no entiende las cosas, yo no estoy trabajando, entiende. Yo soy una persona que si me paso trabajando y viajando el mundo, entiende. Pero yo voy a, yo voy a grabar porque esto es mi hermanito, de verdad. Y si me está escuchando, donde quiera que esté, es mi hermanito y él lo sabe. Bueno, pues ya tú sabes, por aquí por alto tocar el video show, ya tienen el incomparable. Esperen, ya está a la venta ya, ya tú sabes. El león del área azul es incomparable, que ya está a la venta, ya tiene. Exacto, ya tú sabes. Y ahora pues este, todavía no hay fecha, pero en este año 2009 también. Este, así que tan pronto que escuchen ya la canción de Arcángel y Yadiel por ahí, eso quiere decir que ya está a punto de salir el disco, este, un tsunami también para que ustedes vayan a la tienda y lo capen. Oye, mi gente. Ya estamos en el 2009, yo creo que ya la piratería pues ya es como que cosa del pasado, ¿verdad? Esta gente depende de nosotros, eh, de nosotros el público que compran sus discos, así que pónganse palos suyos, tú sabes, este... Mantén en tu casa, en tu archivo, la carátula. Este, mantén todos los temas bien bonitos, ya tú sabes. Este, no, no te conformes con un mp3, claro. con un mp3. Exacto, que seguro, tú sabes. No te conformes con un mp3 que botean por ahí, por la internet. Ya tú sabes que se oye en mala calidad. Y si no se oye en mala calidad, por lo menos le va la mala calidad que tiene una canción bien masterizada. Así que ya tú sabes, este es el consejo mío de Blanco Mal, Alto Cali, El Video Show. Y bueno, Yadiel, te dejo porque yo sé que tú estás haciendo cositas, pero antes que te despida ya tú sabes, despide el tema que está arrasando en todas las emisoras radiales, lo que es Mirándome por aquí, por Alto Cali, El Video Show. Ya tú sabes, Yadiel, Incomparable, les presento uno de mis nuevos temas del disco, lo mejor de mí, Mirándome, Go oh, no